con nosotros. Buenas tardes, Nicolás. Hola, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Juan Pablo Bertolini de este lado, acá con Paola Torres y Nina Yane. Somos, bueno, somos un equipazo, pero siempre estamos esperando que vuelvan a aparecer eh, las, las gentes del Club de Litigación, porque nos encanta el espacio. Nicolás, gracias por este rato, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, muy bien. Es un espacio que nos parece importante compartir con ustedes porque nos aporta muchísimo, Nicolás. Y hoy la temática es la resocialización o la temática es la cárcel y las personas presas. Sí. O sea, básicamente eh, nos parece importante usar este espacio que ustedes nos dan con mucha generosidad para plantear un, una, un tema a discutir que nosotros creemos que tendría que ser central en la agenda política porque es parte de nuestra realidad, y que es la cárcel y las personas privadas de la libertad, como vos bien decías, ¿no? Y como punto de partida, eh, tenemos que saber que en el Estado argentino, el Estado argentino se comprometió a aplicar en el país penas privativas de la libertad que tengan como fin, o debieran tener como fin, y así lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la resocialización de las personas que están privadas de la libertad, y la cárcel es una institución que debiera apuntar como mínimo a eso. Es decir, la cárcel existe y va a seguir existiendo, es eh, lo que parece, y, y bueno, y la cárcel entonces tendría que apuntar a eso porque las personas que están ahí presas no pierden su calidad de tal por el solo hecho de estar privadas de la libertad. No, Entonces, pier, no pierden su calidad de personas. Exacto, exacto, porque parece que en estos tiempos donde las ideologías punitivistas y con punitivismo me refiero al poder del Estado de aplicar coerción directa, pero que no soluciona ningún problema, sino que llega cuando el daño ya está hecho y el problema ya ya ocurre, ¿no? Entonces, en esta en estos tiempos donde esas ideologías punitivistas se hacen cada vez más fuerte, es importante reafirmar esta cuestión. Y bueno, y como les decía, eh, la, la pena privativa de la libertad tiene que tener como fin lograr que la persona pueda reinsertarse y resocializarse en la sociedad, ¿no? Y así también lo dice la ley de ejecución, que es la ley que eh, que regula toda la etapa de ejecución de las penas, y dice específicamente que la pena privativa de la libertad tiene que tener como fin lograr que la persona condenada adquiera la capacidad de respetar y de comprender la ley la gravedad de los actos, la sanción impuesta y procurar su reinserción social, ¿no? Entonces, todo esto que yo les estoy mencionando, todas estas pautas normativas y que el Estado argentino se comprometió a cumplir, se convierten, y así lo pusimos en una publicación de nuestro Instagram, en un deseo de buenas intenciones, si no es acompañado por políticas públicas que tiendan a concretarlo. Muy bien. Nicolás, ahí, no. recién a la pasada dijiste que eh, entonces la finalidad de la ejecución de la pena a la que se ha condenado a una persona, la pena privativa de la libertad, es lograr que esa persona adquiera la capacidad de respetar y de comprender la ley. La verdad es que me parece que ahí hay un punto clave porque en la mirada de buena parte de nuestra sociedad, Nicolás, decime si, no, si estoy equivocado, parece que la cárcel, el fin que tiene, es de castigar a las personas bueno, que han cometido algún delito. Exacto. Justamente, la, la misma Constitución Nacional dice que la cárcel eh, las cárceles, primero, serán sanas y limpias, ¿no? Y todos sabemos, y no, no hace falta investigar mucho para para saber que esto no es así, y para seguridad y no para el castigo de las personas, ¿no? Tal Pero sí, cual, es, una problemática, es una problemática de la cual la sociedad es parte y las personas que ocupan lugares de poder debieran prestarle un poco más de atención o por lo menos ni lo que sentimos de parte del Club de Litigación. ¿Es demasiado esperar que la sociedad se eh, hiciera propia esta preocupación, eh, Nicolás? ¿Parece? Un sí, poco. eso parece. Eso parece, Mira Algo que, que es sabido también es que ante un hecho... Ante un hecho que adquieren autoridad, un hecho grave, ¿no?, que adquieren autoridad, también acompañado por parte de los medios de comunicación, la primera reacción que, tiende, eh, que tiene la sociedad y que tienen las personas que ocupan cargos de poder es aumentar las penas, eh, crear nuevos delitos, y es sabido que esto no soluciona nada bajar también la, la edad eh, que que, sí. le, que le puede competir a, a las instituciones carcelarias para recibir personas más jóvenes cada vez también exacto exacto ayer ayer justamente estaba leyendo sobre ese tema y me pareció importante una pregunta que hicieron que nosotros como sociedad queremos que haya eh, niños y niñas presas e insertas en unidades carcelarias esa es la solución a las problemáticas Y la verdad es que me parece que la respuesta es clara y es que no. Mira, este eh, de, de sirve como ejemplo y siempre es importante tener en vista las estadísticas y el Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena en, eh, informó que entre el 2008 y el 2018, que es el último dato oficial, la tasa de encarcelamiento en la Argentina aumentó un 55%. O sea, pasó de 137 personas privadas de libertad, cada 100.000 habitantes, a 213. Y en diciembre del 2018 había 94.883 personas privadas de la libertad en el país. O sea que aumentan las penas, aumenta la tasa de encarcelamiento y el delito no disminuye. O sea que esa no parece ser una respuesta lógica y razonable, sino que me parece a mí, ¿no?, que... Si llegamos a utilizar el poder punitivo como respuesta a las problemáticas sociales es porque las otras herramientas que tiene el Estado para dar solución han fracasado o ni siquiera están intentado. Ni siquiera están funcionando o sea o se ha intentado ponerlas a funcionar. Hablas, sí. Nicolás, de un aumento muy significativo en la tasa de encarcelamiento en la Argentina por cada 100.000 personas. No sé si sí. la, la audiencia estaba atenta a ese dato... Qué dijiste? Por cada 100.000 habitantes pasamos en el 2008 de 130 y 37 a 213 personas encerradas cada 100.000 habitantes. En 2018, a lo largo es una de la cifra que asusta asusta Pero además no, a mí me preocupa además puesta a la par Nicolás de lo que nos mencionás, el delito o la inseguridad no ha disminuido porque esta tasa haya subido tanto lo tanto. lo que parece al final entonces es un, un círculo vicioso ¿Qué, qué pasa con este con este mandato que tiene la, el, el estado internacional lo obliga de alguna manera al estado más que el compromiso político del que estabas hablando y que han estado masticando en el club de litigación o en la presión social Nicolás este puede hacer más que estos compromisos internacionales y sí, mira el, el Estado argentino ya ha sido sancionado varias veces y el Estado argentino al ratificar un tratado internacional y en este caso al darle jerarquía constitucional como lo es a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se comprometió internacionalmente frente a los demás Estados y a la comunidad internacional a, como te dije, aplicar en el país penas que tengan como fin la resocialización. Pero bueno, todo parece que... Eh, Esto no es muy bien visto en la política y, como te digo, frente a hechos que adquieren notoriedad y que son graves, eh, la primera reacción es crear delitos, aplicar penas y, como dije, esto no resuelve nada. Es este, pura demagogia, según vemos, Nicolás, a pesar de que hay, por supuesto, situaciones que son para estudiar, que ningún caso es igual a otro, eh, el, lo que parece corresponderse con la iniciativa de algún vecino ahí en la vereda gritándolo a estos hay que encerrarlos y tirar la llave, más o menos, ¿no, Nicolás? Sí, sí, sí, sí. sí. Y también, por ejemplo, hace unos días estuve leyendo una un comentario ¿no? o una declaración de un eh, un legislador de una provincia del sur donde dice que hay que instaurar nuevamente la pena de muerte. Y esto es un tema también, esto. A ver, que al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos se prohibió a los, todos los estados que, que tenían derogada ya la pena de muerte eh, volver a aplicarla en, el, en los países. De y esto es un tema. Y bueno, como una, un punto clave que me parece mencionar, antes de que se me vaya, de esto de que te venía mencionando de que cada vez hay más encarcelamientos y el delito no disminuye, es que una de las consecuencias es la superpoblación. Es la superpoblación de personas que están privadas de la libertad. Y una problemática que es consecuencia directa de esto es que eh, las comisarías empiezan a usarse como lugares de detención. Una problemática exacto. que hemos visto que crece en La Pampa, por ejemplo, Nicolás. Exacto, exacto. Y esto atenta aún más contra las personas que están privadas de la libertad y contra su dignidad, y que, como dije, no pierden su calidad de tales por el solo hecho de estar privadas de la libertad. Muy bien. So, Entonces, eso, son riesgos que van creciendo paralelamente. Entonces, perdón, Nicolás. Sí, sí, sí, sí. No, nos pareció importante plantear... plantear esta temática y esta problemática y en nuestra publicación de Instagram terminamos con dos preguntas muy eh, que a mí me parecen clave para empezar a pensar y a empezar a discutir estos temas, es si es posible lograr el fin resocializador que debiera tener la pena privativa de la libertad viviendo en condiciones como las que viven las personas que están presas y en este en este caso en la Pampa, ¿no? En comisarías, y si la cárcel cumple alguna función social positiva, ¿no? Me parece que es importante empezar a pensar esas cosas. Si hay una función social positiva en la cárcel. La verdad es que ahí parece, parecen dos puntos muy, muy centrales en todo esto de lo que estamos hablando. Mientras este te escuchamos, Nicolás, nos vamos imaginando. Todos hemos visto imágenes de los centros de detención este de distintos lugares del país. Incluso alguna persona en la audiencia también le ha tocado ir a visitar a un familiar o o a una persona, a un amigo, a una amiga que está un tiempo en alguna situación este que no se le desea a nadie, pero este esas imágenes no hacen más que confirmarnos que ese mundo parece hecho para que la sociedad se olvide de aquellas personas. Este, Exacto. las condiciones son invivibles en la mayoría de los casos y por ahí la pampa en eso es un poco es la, la excepción porque tiene una población carcelaria apenas este distorsionada de la que debiera tener y en otros centros carcelarios, Nicolás, de la Argentina vemos como los números son verdaderamente y eh, eh, preocupantes o espantosos directamente que qué, qué, qué profundo esto es eh? porque es un tema que ponen arriba de la mesa desde el club de litigación cuando muchas personas en nuestra sociedad lo están tratando de meter todo el tiempo debajo de la alfombra nicolás queda algo para mencionar es muy interesante este tema que viene para, para quedar para la reflexión para nuestra audiencia querés agregar sí. algo más pegarle una redondeada Sí, no, no, nos gustaría esto que, que este tema empiece a reflexionarse y es importante que lo charlemos, muchas veces incomoda, pero es una realidad que existe y de la cual nos tenemos que hacer cargo y las personas que ocupan cargos de poder se tienen que hacer cargo. Y un tema también muy importante es si qué respuesta nosotros como sociedad estamos viendo por parte del Estado frente a las problemáticas sociales que no sea el poder punitivo o el uso del poder punitivo. Muy bien, muy bien. Y que Bordea siempre los deja pegado con esa demagogia punitivista, no con la que tratan de convencer a nuestro vecino de qué bueno de que así las cosas están mejor siendo que la inseguridad no desaparece así nomás. Exacto. Nicolás, me parece que quedan entonces a la pasada temas como la posibilidad de que cambie esto un poco abriéndose el paradigma de la legalización del cultivo de marihuana que le ha aportado decenas de miles de encarcelados en los últimos años al sistema penal argentino y otra arista también es este los casos este los ejemplos positivos donde la, la función penal organizadamente con el mundo de la justicia ha logrado este el, la resocialización efectiva y feliz de algunas personas que habían perdido la libertad. ¿Te parece que me parece mencionarlo Nicolás como para sí, que si sí, tenemos sí. la posibilidad en algún momento lo conversamos aunque sea. Está bueno sí, también sí. que la gente escuche que que eso otro también existe realmente eh, esperamos gracias. esperamos Nicolás que vamos a tener más del club de litigación antes de que termine el año nos quedan un par de rondas por lo menos están súper invitadas eh pero la verdad es que el aporte de ustedes a lo largo de este año y hacérselo llegar a tus compañeras y compañeros es impresionante para nosotros lo valoramos muchísimo Nicolás bueno muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por estar y por darnos siempre un, un lugar para expresar nuestras opiniones Buenísimo, gracias de nuevo gracias Y que tengas una, un buen resto de la jornada